Saludos, son las nueve en punto de la mañana... ...tenemos casi 10 grados de temperatura... ...y hemos llegado al viernes, 17 de enero... ...día de San Antón, todo está preparado... ...para culminar en el barrio que lleva el nombre de este santo... ...patrón de los animales, sus festejos... ...con la romería que tendrá lugar este mismo domingo... ...al igual que el porrate y la bendición de los animales... ...la feria de atracciones se ha instalado ya... ...para precisamente atraer a más visitantes... ...durante el fin de semana ya que las asociaciones festeras del barrio han programado numerosas actividades lúdicas y culturales para las familias. El sábado habrá ofrenda floral, talleres infantiles, concursos y a las 12 de la noche la hoguera de San Antón, precisamente. Los bomberos de Elche han estado ocupados desde el pasado miércoles en ese incendio del aeropuerto que ha permanecido activo durante más de 24 horas por la complejidad de los materiales y la forma de construirse las cubiertas, los tejados de la terminal. Ayer por la tarde el aeropuerto retomó... ...con restricciones su actividad... ...ya que el fuego ha afectado varias zonas operativas... ...por lo que la normalidad tardará en restablecerse... ...según reconoció ayer la subdelegada del Gobierno... ...en este mismo programa. Las pérdidas, por tanto, son cuantiosas... ...y ahora se investigan las causas del fuego. Mientras tanto, los vuelos han regresado... ...como hemos dicho... ...así como los pasajeros al Aeropuerto Internacional... Pues uno de los más importantes, el quinto del país en número de pasajeros, según dijo ayer el director general de Turismo. El pasado año recibió más de 15 millones de pasajeros. Y este año lo ha comenzado con un incendio que le ha obligado a estar cerrado durante un día con la cancelación de más de 160 vuelos y 35.000 pasajeros afectados. Durante esta mañana un retén de bomberos del Parque de Elche continúa allí en la zona del incendio para controlar... ...que no haya ningún rescoldo que lo reaviva... ...y para limpiar también la cubierta donde se originó el fuego. En el programa de la Glorieta de hoy viernes... ...además de la actualidad local... ...que abordaremos en nuestra ronda de noticias... ...hablaremos de más asuntos. Comenzaremos hablando de dos sectores... ...económicos y estratégicos para este municipio... ...como son el del calzado... ...la industria del calzado y componentes... ...y la agricultura. También... Hablaremos de nuestro patrimonio geológico y paleontológico y acabaremos con el deporte, hablando de la media maratón de Elche con sus organizadores. Eso será en la recta final de La Glorieta. Antes, como siempre, les ofrecemos nuestra selección musical aquí, en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues tenemos ya preparadas las canciones de nuestras secciones, la primera que dedicamos al cine. Comenzamos recordando La vida es bella, la película del director Roberto Benigni, quien se propuso expresar todo el horror del holocausto mediante los recursos propios de la comedia, abriendo en su día ese debate de si es conveniente o no introducir el humor para abordar pues, el peor drama del siglo XX. El tratamiento del horror nunca debería estar... Pues vedado a la ficción o a la fantasía, porque Benigni nos demostró que la vida puede ser muy bella. Escuchamos a Miguel Bosé y Noa cantándolo. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. sí. Sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen, mis lágrimas al mar, mis lágrimas al mar. Tú, tú, no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría. Amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Ik weet al final habrá un lugar para el amor Tú, Tú, no dejes de Ik no dejes de niet No, No, no. pares de dat het niet zo is. Ik Una noche het Deira sin avisar y al fin sabrás no veo que es vivir Wat is dat? Wat Preciosa canción, la de la banda sonora de La Vida es Bella. Y tras escuchar esa canción principal de la película La Vida es Bella, cambiamos de registro y nos vamos a los clásicos de jazz. Escuchamos a Dave Brubeck, el pianista que popularizó el jazz. Uno de sus grandes éxitos fue Take Five. Oh, oh, oh, oh, oh,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 La sección de Clásicos de Jazz pasamos a la que dedicamos a la poesía cada día. Escogemos uno de los poemas del siglo de oro de las letras españolas, el poema de Lope de Vega, Soledades, versionado por el grupo español Mocedades. Un fenómeno que será difícil que se repita porque nació en una España que comenzaba a descubrir el folk y sus significados. De mi soledad voy, de mi soledades vengo, porque para estar conmigo, me bastan mis pensamientos, porque para estar conmigo, me están mis pensamientos, no sé qué tiene la aldea donde vivo y donde muero. Que convenir de mi mismo no puedo venir más lejos que convenir de mi mismo no puedo venir más lejos ni en este venir mal conmigo más dice mi entendimiento, que un hombre que todo es alma, Que un hombre que toda es alma está cautau y fue su cuerpo Y entiendo lo que me basta y solamente no entiendo cómo se sufre así mismo un ignorante soberbio, cómo se sufre a sí mismo, Un ignorante soberbio Dicen que antiguamente Se fue la verdad al cielo Tal la pusieron los hombres Que desde entonces no ha vuelto Tal la pusieron los hombres Que desde entonces no ha vuelto Y estoy bien ni mal conmigo, Maldita mi entendimiento, que un hombre que todo es alma, que un hombre que todo es alma está igual en mis Que para estar conmigo me mis pensamientos, porque para estar conmigo me mis pensamientos. Y de la música del ayer venimos a la música actual... Porque la sección que dedicamos precisamente a la actualidad musical, vamos a hablar de otro fenómeno, el que se ha convertido, en el que se ha convertido la joven cantante californiana Billie Ellis, que con 17 años ha sabido crear estilo propio, donde sus canciones asegura que no pueden ser alegres porque ella dice nunca se siente feliz. Eso es lo que dice por ahora, es un lema que ha enganchado a millones de jóvenes de todo el mundo. Shirt now, red my bloody nose, sleeping, you're on your tippy toes, creeping around like no one knows, think you're so criminal, bruises on both Ze ziet dat het it's 101.4 Teleelch Radio Marca.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 pues cuando son las 9 y 20 minutos y pasan de los 10 grados de temperatura, nosotros vamos a comenzar con la primera de las entrevistas. Vamos a hablar de la industria del calzado de Elche porque ha sabido afrontar este sector con éxito su reconversión. Durante más de 40 años ha atravesado muchas dificultades, muchas tormentas económicas, cambios tecnológicos y sociales, sobre todo en los hábitos de los consumidores. Para seguir adelante ha tenido que reconvertir ...y las empresas que hicieron sus deberes... ...y siguieron las indicaciones de la patronal... ...de alejarse de esa producción en masa... ...y a bajo coste para apostar por el diseño... ...y la marca lo han conseguido... ...ahora se encuentra inmerso este sector... ...en su conquista por los compradores extranjeros... ...un objetivo que no sabemos si han conseguido... ...para hablar precisamente del de futuro, del presente... ...y del pasado más reciente, tenemos con nosotros... ...al otro lado del hilo telefónico... ...a la presidenta de la patronal valenciana del calzado... A Becal, a Marian Cano... ...muy buenos días, Marian... ...muy buenos días... ¿Es, ...es un feliz año el 2020 para el sector del calzado... ...bueno, es un año que afrontamos con, con mucha energía... ...y mucha ilusión, y es un año de, de retos... no. ...están siendo años de retos importantes... Eh, tú en tu introducción has, eh, bueno, pues has analizado muy bien el sector y su evolución a lo largo de estos 40 años. Y nos encontramos en un momento de, como te decía, de, de cambio de modelo, casi podríamos hablar, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, pues eh, la forma de abordar esa, continuar creciendo a nivel internacional, como tú muy bien decías, y la forma de responder a los nuevos hábitos de, de compra de los consumidores, ¿no? Todo que... Pues vamos a hablar de ese modelo. ¿Quién puede tener éxito en el siglo XXI vendiendo calzado y produciéndolo? Bueno, tú has, puesto algunas, has comentado algunas de las claves, de las apuestas claves que ha hecho el sector, que sigue siendo eh, base, eh, la apuesta por esa calidad, por ese diseño, la apuesta por la marca y la apuesta por la internacionalización, ¿no? Pero es cierto que nos encontramos en un momento en el que el, el comercio minorista multimarca, eh, que ha sido el cliente habitual de nuestro sector, está sufriendo una, una reconversión importante, ¿no?, Cualquier, en cualquier parte del mundo, pues somos conscientes de, de cómo, cómo el comercio online va creciendo y cómo los hábitos de los consumidores van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues las empresas, eh, para tener éxito, están trabajando en diversificar esos destinos a nivel internacional, porque también estamos viendo cómo nuestras exportaciones, pues, bueno, pues eh, eh, sufren por estabilidades políticas y económicas de los distintos mercados. Entonces, en cuanto más mercados estemos, más posibilidades tendremos de ir compensando. Y, y por otro lado, por supuesto, adaptarse a, a esos hábitos nuevos de consumo, buscando su posicionamiento online, trabajando con, con clientes, eh, que son nativos online y, y, bueno, pues buscando las fórmulas de llegar a ese consumidor que, que, que está trabajando ya o que está, eh, Conociendo los productos a través de la omnicanalidad, ¿no? una palabra que últimamente utilizamos mucho y que significa pues, que a lo mejor busco el producto online y luego voy al, al punto de venta o, o voy al punto de venta y no, hay, no es mi talla y la busco online. La omnicanalidad es una necesidad. Es también una necesidad, como has apuntado, a eh, garantizar las ventas en el exterior, la internacionalización de las empresas. Pero eh, justo estáis conquistando el mundo en un momento muy difícil, Sí, efectivamente, eh, la internacionalización ha sido clave. En la asociación, nuestras, la media de ventas de internacionales está por encima del 50% por y en esta última crisis que atravesó nuestro mercado fue gracias al crecimiento en internacionalización que nuestras empresas consiguieron mejorar sus resultados, ¿no? pero, bueno, pues eh, en, en, a partir del 2017 estamos sufriendo inestabilidades, como te decía, pues, políticas, económicas, en diversos mercados que, que, ¿no? que refuerzan el objetivo que tienen las empresas, que es diversificar mercados y, y sobre todo, también áreas económicas, ¿no?, porque más del 70% de nuestras exportaciones están dirigidas a nuestros eh, mercados vecinos de la Unión Europea y, bueno, pues estamos viendo también la influencia de… que se expande más en la misma área económica, entonces, bueno, están los esfuerzos porque en, en áreas como puede ser Asia o como puede ser eh, el área de Norteamérica con, con la inversión que ello supone para las empresas a intentar posicionar tu marca y mm -hmm. reforzar a tus clientes. Eh, hemos escuchado muchas veces de la patronal, eh, por eso están ustedes, eh, tanto la española como la valenciana, que hay dos mercados importantes objetivos que es Estados Unidos y China. Pero, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo esa guerra comercial? Pues la guerra comercial, evidentemente, nos ha afectado, ¿no?, como ha afectado a la mayoría de los sectores exportadores. Pero, como tú decías, son mercados muy importantes, eh, mercados en los que, además, nuestro, producto, eh, nuestros calzados, nuestro calzado se valora. Eh, estamos hablando de dos de, de dos de los mercados en los que el precio medio del par exportado es de los más elevados y las empresas siguen trabajando. En Estados Unidos... Eh, bueno, las empresas, algunas empresas participan en los eventos feriales, eh, están haciendo un gran esfuerzo inversor, como te comentaba, porque bueno, pues es un mercado muy maduro y que para posicionar tu marca tienes, tienes que invertir. Y, y ese es uno de los hándicaps y por los que no todas las empresas pues, están eh, intensificando ese esfuerzo tanto como querrían en ese mercado. En zonas como en China, pues las particularidades son otras. Hay que adaptarse a su manera de, de, de bueno de negociar. Muchas veces tienes que hacerlo a través de un partner, encontrar un partner local. Bueno, pues lleva su tiempo y, y la búsqueda es, es complicada. Y, y bueno, pero en ellos sí siguen, siguen mirando hacia Asia, hacia uh -huh. Asia, como te decía. Eso. Asia, Japón. pero Japón. Eh, eh, pero esos mercados están respondiendo bien. Bueno, en, en, en los últimos meses la Unión Europea ratificó los acuerdos de libre comercio, en este caso con Japón, en lo que da una posibilidad de crecimiento. Es un mercado que las empresas ya llevan años trabajando con Japón, también ha estado siempre entre los diez primeros destinos de las exportaciones. Y, bueno, evidentemente estos acuerdos nos dan posibilidad de, de crecer allí. Eh, pero, bueno como volvemos a ver siempre, es un mercado eh, que necesita ver la apuesta de, de la empresa por ese por, por el país. Eh, los clientes para ganar la confianza de un cliente japonés hay que eh, estar continuamente con proximidad física y, y bueno pues eh, es, poco a poco se va ganando esa confianza que, que por otro lado es que tiene el que una vez que has conseguido demostrarles que es un partner serio que es, y que cumple con todas las exigencias que, que son elevadas en el mercado, pues esa confianza se eh, suele prolongar a lo largo de los años, ¿no? Pero sí. implica, pues eso, en la, desde hace años a través de nuestra federación hay un showroom específico de eh, Showroom Spain y mayoritariamente son empresas de la Comunidad Valenciana, las que participan y, bueno, y, y continúan oyendo a ese showroom, precisamente por eso que decía de que el cliente necesita ver esa puerta uh -huh. y realizando otros viajes a lo largo del año de apoyo y, bueno, confiando en que sí que podemos crecer allí, porque, como decía, con el Tratado de Libre Comercio firmado entre Europa y Japón, pues, bueno, pues eliminan uh -huh. algunas de las barreras que tenemos. Pero lo ha comentado, más de la mitad de la producción que sale al exterior eh, se, se vende en la Unión Europea. ¿Están preparadas las empresas para el Brexit? Bueno, yo creo que estamos todos eh, a la expectativa, ¿no? Ya tenemos claro que el Brexit se va a producir y ahora, eh, bueno, pues ahí habrá una negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea para ver a qué acuerdos de comercio se llegan. Las empresas, están la mayoría de estas empresas tienen clientes en Reino Unido. Las exportaciones al Reino Unido se han visto afectadas desde que se produjo el referéndum, el primer La primera consecuencia del referéndum fue eh, la alteración del tipo de cambio entre la libra y el euro... Y, y es cierto que llevamos años bajando eh, el volumen de las exportaciones que hacemos a Reino Unido, pero sigue siendo un mercado muy importante y que está en el quinto lugar de los países destino a nuestras exportaciones. Entonces, bueno, nuestras empresas van hablando con sus clientes eh, y, y, y analizando las posibilidades. ¿no? En momentos determinados el cliente puede eh, acelerar un poco la compra, pero al final estamos en un producto de moda Que, que como muchas veces dicen algunos empresarios no somos no tenemos un producto perecedero pero casi ¿no? mm -hmm. no, de no a moda claro sí la moda es muy Entonces... rápida Claro, no se pueden hacer un aprovisionamiento, es, una, es un diálogo constante con, con sus clientes, con los transitarios y, como te digo, bueno, pues ahora habrá que estar, esperar a ver eh, cómo se desarrollan esas negociaciones para llegar a un acuerdo de comercio entre la Unión Europea e, y Reino Unido. ¿Van a pedir ustedes el apoyo del Gobierno de España al sector de la industria en caso de un Brexit eh, malo para los intereses de los empresarios? Bueno, llevamos tiempo hablando con la Administración, también hay que reconocer que la Administración también nos ha llamado en varias ocasiones para, para analizar eh, qué va a suponer un Brexit. Eh, hablamos tanto con la Administración central como con la Administración autonómica, ¿no? Y sí que con la Administración autonómica, pues bueno, vamos a estudiar la posibilidad de hacer alguna acción para reforzar una imagen que ya está consolidada, ¿no? que es la del calzado de España en, en, a nivel internacional, pero en Reino sí. Unido por el tiempo que que se lleva ya trabajando en ese mercado. ¿no? Así que la vamos a estudiar, pero como te digo, también muy pendientes de lo que nuestros asociados nos comunican que están hablando con sus clientes. También hemos dicho que este sector en Elche también se enfrenta a, a la adaptación tecnológica. Estamos hablando de esa revolución industrial, la cuarta que llega, el 4.0. Eh, ¿Qué significa esto para las empresas de, del sector de Elche? Eh, más inversión. Un reto, eh, sí, un reto importante, un reto que hay que cometer con, con inversión, con recursos humanos y, y con estrategias definidas. ¿no? Y, y que además, yo creo que de todas las revoluciones que hemos ido pasando, lo que más caracteriza, lo que distingue a esta especialmente es la velocidad a la que está llegando este reto. ¿no? Eh, al final. Eh, Uno de los principales eh, inconvenientes que tenemos a la hora, de, como tú decías, de invertir y afrontar este reto es el tamaño de nuestras empresas. Pero bueno, las empresas tienen claro que la transformación digital es clave en, en el futuro de desarrollo y en ello están, están esforzándose. ¿no? Sí. Eh, el consumidor también ha cambiado al hilo de esta transformación digital. Eh, el comercio online va creciendo ¿no? y, como te decía, la omnicanalidad ya la entienden las empresas como una... La tienen, tienen claro que es una necesidad ¿no? y, bueno, van buscando sus estrategias que muchas veces van acorde a capacidad de inversión, ¿no? Posiciono uh -huh. mi, mi tienda online, reestructuro mi logística para servir para par, par eh, veo mi disposición de mis almacenes para tener esto ya almacenado es un cambio muy importante. Me comunico con mi cliente minorista para que, bueno, pues sepan un momento dado mmm, cuándo le puedo reponer un producto que no tiene y que alguien le ha demandado, porque los minoristas también, evidentemente, están haciendo están trabajando en esta transformación digital y o trabajo con un marketplace, hay estrategias diversas dependiendo, bueno, pues un poco eh, el, lo, la inversión que pueden realizar por parte de la empresa y bueno, pues ahí están trabajando porque es una de las claves ¿no? uh, Este es el reto tecnológico tendremos tiempo de hablar eh, hemos empezado 2020 y quería terminar la entrevista hablando de datos porque es importante para ver cómo se encuentra eh, la industria del calzado en Elche eh, sé que es pronto para ver eh, si ha habido una bajada o no de las exportaciones en 2019 es, esa tendencia que ya se registró en los últimos años y si continúa la de bajar las ventas en el exterior, si hay una recuperación del mercado nacional y sobre todo si hay una recuperación también en el trabajo. Eh, los datos del paro así lo indican que el sector de industria quizá fue el mejor, el que tuvo mejor comportamiento en 2019. Es cierto, la industria del calzado en estos momentos, eh, ¿cómo, ¿cómo está? Bueno, ¿De salud la verdad, la <risa> Bueno, el, yo creo que lo más importante es de, destacar el, eh, el tesón y el espíritu de, de nuestros empresarios, ¿no?, que ante cualquier reto que se ponga por delante, pues eh, inmediatamente se ponen a trabajar en, en esos retos, ¿no? Es cierto que las exportaciones no terminan de estabilizarse, estuvimos creciendo por encima con dos dígitos desde el 2010 hasta el 2016, en el 2017 las exportaciones bajaron, no de una manera preocupante, pero bueno, pues y ahora no terminan de estabilizarse, ¿no? Porque tenemos mercados muy importantes para nosotros que, eh, bueno, pues que no terminan de, como decíamos, de estabilizarse, ¿no? Eh, pues seguimos decreciendo en Estados Unidos, en Francia parece que estamos un poco, que también ha tenido, pues bueno, pues problemas de inestabilidades que han llevado el comercio de moda, que es uno de los más sensibles porque no estamos hablando de bienes de primera necesidad pues se resienta entonces es cierto que nuestras exportaciones no tenemos datos como tú dices finales del 19 pero las cifras que tenemos hasta hasta, hasta octubre de, de este mismo año en Comunidad Valenciana bueno pues nos dan un descenso ligero ¿no? del de 1% pero pues le digo que no terminamos de remontar. al del mercado nacional, pues tampoco hay un, de un crecimiento importante, no lo hay que compense, ¿no? Entonces, bueno, las empresas de cara al 2020 y al cierre de este 2019, pues bueno, pues tienen unas expectativas moderadas, ¿no? Mm. Eh, de crecimientos moderados que supondrán, pues bueno, pues el poder superar y esperar que, vamos que, ¿no? pues eso. Pues en España ya tenemos un gobierno, pues vamos a ver qué sucederá con las nuevas medidas que se toman. Buscar esa estabilidad a nivel comercio interior y el comercio exterior que permita, bueno, pues seguir eh, orientando las, las inversiones para seguir creciendo en mercados. ¿no? Y en cuanto a empleo, pues eh, yo te diría que hay una estabilidad, pero muy pendientes de, de como te decía, de... de Como Sí, es importante. Por eso nosotros eh, intentamos siempre seguir de cerca la actualidad y el comportamiento de este sector económico, porque es uno de los motores principales del empleo y la generación de riqueza en este municipio. Marian Cano, presidenta de Abecal, no hay tiempo para más. Eh, la invitamos en los próximos meses a estar con nosotros, porque se nos han quedado muchas cosas, sobre todo las prioridades, lo que van a pedirle ustedes al nuevo Gobierno, y sobre todo también ese centro. Centro Internacional de Diseño y Moda del Calzado que se ha prometido y anunciado en Elche, si ustedes van a tener eh, participación en él. Hay muchos proyectos en la ciudad que tienen al sector del calzado como referente. Ya tendremos tiempo de hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. 101.4 Tele Elche Radio Marca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 La Radio de Elche La Glorieta Con Rosmar y Alonso Y antes de hablar del otro sector económico y estratégico del municipio Que es el de la agricultura Vamos a dejarles con una canción Porque tenemos más entrevistas Vamos con la FMD desde hoy Porque nos vamos a la década de los años 60 Para recordar a la cantante Dalida Quien triunfó en España Y también en Francia Con éxitos como este Como Gigi el amoroso Pero todo el mundo le llamaba Gigi el cariñoso. Traía locas a las mujeres. A todas. A la del panadero que cerraba la tienda los martes para... A la del notario, una santa que nunca había faltado a su marido ni con el pensamiento. Y a la viuda del concejal, que no llevaba luto porque no le sentaba bien el negro. A todas. Y a mí. Hasta que un día... Llegó una americana, perdió la tramontana y le propuso irse a Hollywood, porque allí tú serás el más guapo galán. Le repetía ya sin respirar, con qué gran emoción, toda esa estación. Sacamos los pañuelos en el adiós. Y rezamos por él, porque tierra también, América rendida a sus pies. Y cuando allá llegó, a todas les gustó, ya llega Chichi Amoroso. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Lo hemos dicho al principio de este programa La Glorieta, hoy continúan los bomberos, algunos retenes de bomberos allí en la zona cero, en la cubierta del aeropuerto de Elche donde se produjo el incendio que ha durado más de 24 horas ha tenido el aeropuerto cerrado durante un día, más de 160 vuelos cancelados, 35.000 pasajeros afectados, estamos hablando del quinto aeropuerto más importante del país en cuanto a número de pasajeros pero afortunadamente los protocolos funcionaron ...el fuego ya se extinguió totalmente ayer por la tarde... ...y hoy simplemente están realizando tareas de vigilancia. ...ya saben que ayer por la tarde los aviones volvieron... ...al igual que los pasajeros a la terminal... ...y poco a poco se recobra la normalidad... ...pero la subdelegada del gobierno aquí mismo... ...en este programa ayer dijo que tardará algo... ...algo en restablecerse absolutamente la normalidad... ...en el aeropuerto de Ilche... ...y queremos saber por qué... Pues para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al diputado de emergencias, Javier Sendra. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Cómo está la situación en el aeropuerto? Bueno, lo que respecta a los bomberos, la situación es de control y de vigilancia, como tú bien has dicho. Están con cámaras térmicas, controlando cualquier punto de, de calor, con diferencias de temperatura, por supuesto, y se actúa enseguida. Ten en cuenta que eso es un fuego que va como una brasa, va cobando. Entonces, es, pero por, por precaución, ahora mismo hay una adaptación de 19 bomberos. Los bomberos de Alicante ya se retiraron ayer y será, pues, controlado. Uh -huh. Ahora el problema que viene es, pues, claro, restablecer toda la cubierta de los 1.200 metros que se han perdido y marcan mal tiempo para el fin de semana. Uh -huh. Ahora mismo están reunidos ahí en el aeropuerto para ver qué soluciona AENA, pues, eh, pone una, un trabajo provisional... O no sé qué otros, otros, ah, otras ah, soluciones pueden dar al problema que viene ahora. A todos nos ha sorprendido la magnitud de este incendio, porque estamos hablando de que este tejado, eh, tan difícil era apagar un fuego en el tejado, ¿qué ha ocurrido? Es un tejado compuesto de, con cámara de aire, con dos capas, con capas de, bueno, podemos decir, de madera, de lana de roca, de aislante térmico de tela asfáltica, de dos láminas de, una lámina de acero y láminas de metal, entonces sin sin tener acceso, y encima una cámara de aire que, que lo aísla térmicamente pero que a la hora de de, de, de aplicarle la extinción del incendio eh, por ejemplo la espuma no ha sido posible porque entra aire, la, la espuma lo que hace es estancar, con un, estancar, eh, matar el oxígeno, taparlo Y por tanto, eso era imposible porque había entrada de aire. Entonces la fumo no, no, no ha podido ser toda la solución. Yo he tenido que, que pues eso, hacer un perímetro, como si fuera un cortafuegos soltejado tejado, controlar que no se pasara de ahí y encima actuar en los focos eh, que la cámara térmica nos, nos indicaba. ...es un poco tratar un incendio a ciegas. Desde luego que esto nos pone o nos enseña... ...que hay normativas que hay que revisar por completo... ...porque la construcción, una normativa... ...la puedes cumplir en cuanto al aislamiento térmico... ...pero la incumples en cuanto a la extinción de, incien, de incendios. Ahí, la que, sobre todo la trasfáltica, es la que más ha, nos ha complicado... ...porque se, eso se va derritiendo... ...y lo que va tocando va cayendo por el tejado... ...y el panel de madera, que es el calabista... ...el techo bonito, vamos a decir de las estancias del aeropuerto pues claro algo se, se, uh -huh. eh, sí se incendiaba Javier sí un tejado complicado sí no desde una, luego que tendrá otras <risas> virtudes pero en este caso pero vamos la normativa pone que tiene que ser todo en un fuego entiendo que que, que que es porque fuego así intenso de, de cogerse claro si hubiera, si hubiera sido en un fuego hubiera sido todo un polvorín me, me explico uh -huh. hubiera sido mucho más rápido el incendio y e incluso más devastador Pues menos mal que no ha sido. Aún así, eh, ¿qué zonas han quedado totalmente inoperativas? Bueno, es el tejado de la zona de embarque, entonces están habilitando a ENA, puertas de embarque, teniendo en cuenta que la parte eléctrica también es, ha sido afectada. Eh, el aeropuerto se abrió ayer, dando el servicio. Un, no sé si hay otros aeropuertos, como el de Murcia y Valencia, que han, que han sumido algún, algún viaje pero un, algún destino, pero vamos a ver, esto es complicado. Habrá que, como bien dijo la delegada del Gobierno, delegada del gobierno pues habrá que reparar todo eso. Sé que AENA tiene todos los medios de empresas que man, de mantenimiento de la propia, del propio aeropuerto trabajando al 100%, y es cuestión, pues, mientras se vaya prestando el servicio gradualmente o al 100%, se llegará pronto, supongo, si no está ya. Uh -huh. Y y hacer la obra pertinente para, para reponer la cubierta. Claro, sabemos cuándo pueden empezar ya las obras de reparación, porque esto cuanto antes, mejor para un aeropuerto yo de la envergadura de él. Ya están en, marcha, eh. ya ah, están en la marcha. La directora del aeropuerto, sí, pero si sí, ya no son competencia. Sí, de... no, desde luego. Sí. Eh, Javier Sendra, no, como... Pues no, sí, lógico. Es que, que puedo saber y escuchar. Sí. Javier Sendra, estamos hablando con el diputado de Emergencias. De todas formas, enhorabuena, le felicitamos por el trabajo impecable que han llevado a cabo... Todos los bomberos que se han visto implicados en, este, en la extinción de este incendio. Muy, muy grandes profesionales, muy vocacionales, porque para ser hombre hay que ser, tener mucha vocación, y especialistas, formándose continuamente y otro que hay que continuar pues, eh, los están ahí. pues necesitan un regalo más plazas en los parques comarcales <risa> a ver bueno, si no. incrementan el presupuesto muchísimas gracias Javier sí, Sendra el presupuesto es muy elevado, muy elevado <risa> tenemos el presupuesto, 52 millones de euros quizás se necesiten más la seguridad ante todo es una prioridad Sobre todo, ¿no? Javier Sendra, gracias gracias a vosotros hasta luego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 Pues continuamos el programa La Glorieta cuando son las 9.48 minutos y tenemos eh, casi 13 grados de temperatura, eh, según se indica en nuestra estación meteorológica de Tele Radio Marca. Vamos a continuar hablando de sectores económicos y muy importantes para este municipio. Hemos hablado con la presidenta de la Patronal Valenciana de Calzado al principio del programa del sector de la industria del calzado y ahora vamos a hablar del sector agrícola con el presidente del cuarto canal de Levante y séptima elevación de la Peña de Che Ángel Urbina. Muy buenos días de nuevo, Ángel. Buenos días, como siempre. Tiene varios cargos, también es presidente de la sala de San Enrique y portavoz de la Mesa Provincial del Agua. Por lo que eh, si te traemos hoy es precisamente porque hay asamblea del canal del cuarto canal de levante y séptima elevación de la peña que es un uno de los canales bases de riegos de levante. La asamblea es mañana mismo en el restaurante Palazón y hay muchos puntos que abordar los presupuestos antes de el importante. Me gustaría saber eh, si los agricultores de esta comunidad de base ...van a pagar más o menos uh, por el agua de riego durante 2020. Bien, esta comunidad es, eh, bueno, tengo el orgullo de decir... ...que es la más tecnificada que hay en el campo del Che... ...está regando el 90% todo por riego localizado... Eh, ...tenemos filtraciones palmejillo en cebra... ...con lo cual el agua que se recibe es de una calidad, digamos así... Microorgánica más pura que el agua potable. Estamos filtrando el agua a 40 micras. abastecimientos son a 170. Solo un objetivo: de que el Mejillón Cebra no entre en nuestras instalaciones, que es la ruina. Uh -huh. Entonces, ¿E ¿Esto significa que la última agua del trasvase que llegó con muy mala calidad, según sí. uh, se quejó el presidente de Riegos sí. de Levante, ustedes pudieron filtrarla? Totalmente. Nosotros no entra al depósito, la filtramos y no hay ningún problema. Pero sí, vino malísimamente mal por un defecto en el traslado. Entonces, más o menos, pues bueno, nosotros ahora el problema que tenemos, el precio del, del agua, pues dependerá un poco de las circunstancias. Les voy a explicar cómo, eh, qué es lo que está pasando ahora. Ahora mismo hemos tenido dos meses de trasvase del Tajo Segura cero. Uh -huh. Este mes de enero no sé qué pasará. Entonces, eh, es todo, y lo, y lo digo públicamente... La comisión de explotación del acueducto tenía que reunirse, ¿no? Tiene que reunirse y se ha aplazado, sin ir, no sé cuándo será. Pero el problema que, que yo observo, y esto llevo muchos años en esta historia, es que nosotros, las comunidades que no podemos regar más que agua de calidad, como es el Tajo Segura, o con pozos de sequía, o sesiones de derecho de otras comunidades, nos vemos abocados por lo siguiente. El Tajo Segura no viene. Y nos vemos que vamos hasta un año peleando porque hay gente del gobierno y de otras comunidades autónomas que se han empeñado en quitar el tajo de Segura, como un día alguien se empeñará en cortar la autovía o algo así. Empeña una, una barbaridad, pero en fin, ya van dos meses que no viene, teniendo por ley que venir. El 1 de octubre había que renovar ¿eh? los decretos de sequía para poder activar los pozos que tiene la cuenca del Segura para el uso del trasvase, ...y el gobierno no activó el decreto de sequía... ...con lo cual en este momento no podemos poner en marcha... ...ningún pozo de sequía de emergencia. Tampoco lo y, y las cesiones de derechos... ...por eso me fui ayer a Madrid corriendo... ...para activar algunas que podemos poner ...ya en los 50 folios que se filtró... ...del acuerdo de gobierno de Podemos y el Partido Socialista... ...en 50 folios de vaguedades... Hay dos líneas muy concretas que dice claro que las concesiones de derecho se terminarán. Con lo cual a nosotros solo nos queda el caramelo que nos ha puesto maquiavélicamente el Estado que es el agua desalada de Torrevieja. A seis veces más cara que el agua de trasvaso. Por eso la Confederación Hidrográfica del Segura ha abierto la mano los 80.000 metros cúbicos de la salada de Torrevieja diciendo a los regantes Os puedo dar concesión de esto. ¿Cuánta queréis? Usted dígame, mañana tenemos que decidir, sin agua de un lado o otro lado, cuánto podemos aspirar a comprar o a pedir concesión, no para un año, para toda la vida, una concesión administrativa del agua de Trabase de Torrevieja, a 0,62 céntimos el metro cúbico, seis veces más que la que cuesta el Trabase. Pero esta decisión no la, la, van, la van a tener que adoptar... Sí, sí, mañana. Eh, ...comunidades mañana. de base... Por, una, por una, una por una, una por una. ¿No puede ya ser Riegos de Levante? No, no, ¿Eh? luego Riegos Levante lo, hace, lo asume, la suma de todas, que será en febrero. Por eso yo, nosotros la Asamblea decimos en enero, hacerlo en diciembre para esperar. Pero esto no se puede rechazar, esta es lo único es que, que hay. Es que depende, hay comunidades de regantes, por ejemplo, eh, la parte más baja, que tienen otros recursos... Pueden regar de londo eh, eh, los granados, pueden regar de aguas depuradas, pero nosotros en, en las comunidades altas y más de nuestras que es una calidad exquisita, que es, vamos no podemos meter agua ni velondo ni nada. Es trasvase o concesiones de otros lados. No hay otra. Entonces tenemos que decidir eh, el problema gordo: ¿cuánta agua podemos o ninguna? Pagar. Hay, hay que hay, hay comunidades de base de relevante que ha dicho que ninguna. Pero porque tienen alternativa. Tienen alternativa de otras aguas, de menos calidad, pero bueno, para regar otras cosas. Pero nosotros que somos de invernaderos selectivos, de, bueno, de flores, no podemos. Met Hay que meter agua de una calidad que no puede pasar los, los mini, los mini ¿sí? ¿Y, y si ustedes eh, aceptan esta concesión, de cuánto estaríamos hablando? Eh, Nosotros ¿Los no agricultores podemos, vuelven otra vez a empeñarse? Nuestros números, nuestros números no podemos, como máximo, no podemos pedir entre el 15 y el 20% de nuestro consumo total. No podemos meter... Pues ya, o sea, es una locura. Es una locura. Es una barbaridad. Me niego totalmente a que a, con eso, lo que se hace que un año vas como loco con eso. Eh, no sé qué precio se puede pagar el agua, pero es que no da rentabilidad. Esto es la muerte... De la, siempre he dicho, de la agricultura social, de nuestro término municipal. Nosotros no podemos dejar esa alcachofa, y, y que ayer brillantemente se presentaron, que disculpo, no puede haber ido, o sea, porque ¿no? estaba uh -huh. en un tema complicado, que, que, que, que da Hombre, de comer a los regantes. Ha dicho usted que estaba en Madrid por las sí. concesiones. De, eh, que, que, que, eh, que, que, ¿Por qué ha tenido que trasladarse corriendo y de forma pues porque, urgente a Madrid? Por, Por agilizar una cesión una de derechos... Que, que, que, está, que ah, en la, en está en la cuerda floja. Que, que todavía está en la ley. Antes Pero... de que se suspenda, intenta sacarlas. Perdón. No damos pistas. No. <risa> Porque la saca. Bien, eh, Ángel Urbina, simplemente, eh, el agua desalada, eh, si es lo que nos van a dar en estos momentos, las plantas desaladoras que tenemos, la de Alicante y la de Torrevieja... ...son para riego exclusivo, para, además de para beber... Eh, ...¿también dan, son capaces de, de la cubrir las necesidades la de riego? La solo es para abastecimiento... ...puntualmente, Humano. que ha sobrado un poco... ...nos dieron el pasado a riego levante... ...pero la de Torrevieja, eh, 80 hectómetros es para regadío... ...y además, están vamos están, saben que no, que no tienen otro remedio... ...nos han, nos han quitado todo... Hay, hay plantaciones de invernaderos sofisticados que algo, pero vamos, pero un 20% ciento, un 20% de aquí, los 80 hectómetros lo van a cubrir. O sea, Narbona, 15 años después, va a cumplir su objetivo. Poner en marcha esa de la con un coste carísimo para la agricultura y la muerte de la agricultura social. Lo digo públicamente porque luego no se sé nadie de engaño. Eso es una muerte total. Cuando existen ahora mismo otras soluciones técnicas presentadas en el Ministerio la gente que sabe de este tema. En estos momentos Riegos de Levante está eh, intentando construir cuanto antes la planta desalobradora. En el hondo sería una buena opción. Yo siempre he sido partidario, lo digo sinceramente. Usted siempre la ha criticado, esa planta. No, yo he criticado la forma de hacer esa planta. Yo siempre he sido partidario de hacer unos pozos en la zona que, que cerca de... Tere por ahí, que eh, tenemos debajo agua a 5 o 6 microsiemens que se puede quitar la sal. Porque el problema para desalentar. Pero eso es explotar otra vez los acuíferos. Bueno, no, pero ahí se puede conseguir, ahí se puede conseguir porque hay, hay bastante cantidad de agua. Pero hay una. Y encima la serenidad no es muy grande. Y siempre es la misma agua. El problema de, de, de, de un producto químico para quitar algo, yo como ingeniero, es que. Tienes que saber lo que tienes para saber qué quitas. Pero la desalabradora eh, utiliza productos químicos para quitar esa sí, salinidad. Sí, pero pero mismo ahora mismo, y, y no, quiero, no quería entrar en ese debate, pero voy a entrar, o sea, en el hondo no sabemos qué tenemos. Cada día viene el agua como viene. Entonces, de unos pozos que se pueden conseguir bien, es, sabes que tienes un agua siempre la misma, a una serenidad bastante buena, de 5 o 6 mil la puedes quitar y relativamente sería rentable para esta comunidad. Y para la zona sur de Alicante, así de claro lo digo, como complementario. Lo de London, pues que salga bien, ojalá salga bien, ¿eh? pero yo soy muy escéptico. Mm, ojalá. Hay muchas, sí. Hay muchas ojalá. alternativas en cuanto a la explotación de los recursos no, porque... tan limitados como es el agua. Eh... ...el hondo tiene un caudal ecológico para el hondo, ...para mm. los regadíos tradicionales... ...y luego, que, es que el agua del Londo es muy variable... ...depende de, de que lo que rieguen los rojales ...lo, lo rechazos bien ahí... ...es muy, muy complicado ¿qué que quitar? Pues Ángel Lurina, queda un minuto para llegar a las 10 de la mañana... ...y a mí me gustaría eh, que eh, recordáramos... ...esa asamblea que tiene usted convocada para mañana... ...porque además de dar cuenta de que el Ministerio ha ampliado el plazo para las comunidades de regantes soliciten esas concesiones, uh -huh. también hay un, casi 11 puntos en el sí, orden del sí, día. Sí, porque claro eh, tenemos también que es, da, es dar facilidad, eso. porque si el agua de salada, si decimos que sí, encima el Ministerio te pide que la pagues primero antes de traerla. Con lo cual, como no tienes dinero, tienes que hacer una póliza para pedirla. Es un poco eh, enrevesar la gestión de los regantes. Pero uh -huh. yo tengo fe en el futuro. Hay que aguantar un poco la, a ver qué pasa, porque en el Estado de alguien tiene que tener un día una luz esa y, oye, no se puede vamos criminalizar los regadíos de Almería, Murcia y Alicante, que es la huerta de Europa y que este paso va a ser un desastre. Por eso digo que ...vamos a aguantar lo que podamos... ...porque alguien tendrá alguna luz... ...algún día... ...para decir, cuidado... ...cuidado que nos estamos cargando... ...quizá... ¿eh? ...pero parece que ustedes han aguantado demasiado... ...y que 2020 pueda ser el año en que estallen... No, ...porque eh. las movilizaciones están ya a la vuelta no, sí, de la esquina... ...no, sí, por supuesto, si este mes de enero no, no mandan agua... Eh, vamos eh, ...somos muy tajantes, está clarísimo... ...no es que hemos aguantado demasiado... ...hemos, hemos cumplido la ley... ...estuvimos trabajando tres años, ustedes testigos... Hmm. ...de hacer un memorándum para... Poner el tajo segura en una ley concreta. Hmm. Y existe esa ley. Pero y el no gobierno la no lo están cumpliendo. Ese es, es el Ese es el problema. <ríe> sí, dicho por los regantes del segura. Muchísimas gracias, Ángel Urbina, por explicar esa asamblea y esos puntos en, que van a abordar ustedes mañana a las 10 de la mañana en sí. la asamblea del restaurante Un Palazón. Un pequeño detalle para los regantes, ya que estamos hoy en San Antón, Ah, vamos es cierto. A, vamos a hacer un esfuerzo que después de la asamblea pues tomaremos un poco de coca para seguir la tradición de nuestro campo. <ríe> Así atrae usted a sus comuneros. Muchas gracias. 101.4 Tele Radio Marca. Lo no normal. seáis innovadores. Hay que renunciar Conformaos, dejadlo.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 Somos Elche, y por eso somos imparables. Y queremos seguir creciendo contigo, en tu comercio, en tu empresa, en tu hogar, en todas partes. Cable World Fibra. Conexión ilicitana. 966-19-2001 ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?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 La Glorieta, con Rosmarie Alonso. Pasan cinco minutos de las diez de la mañana y ya tenemos con nosotros a la siguiente invitada. Es una invitada especial, porque más que invitada es colaboradora y, sobre todo, del en programa Entre Amigos. Que la hemos querido rescatar para La Glorieta, pues porque, como directora y, por tanto, responsable de un museo tan importante como el MUPE en Elche, nos gustaría saber algunas cuestiones de 2020. Buenos días, Ainara. Buenos días. No lo hemos dicho ya, Ainara Averasturi participa cada uh -huh. 15 días en el programa Entre Amigos para dar a conocer, porque fíjense lo que tienen. Cumplieron 15 años y estuvimos en directo ofreciendo uh -huh. la fiesta de cumpleaños de ese aniversario, el pasado mes de diciembre, pero siempre hacen jornadas de puertas abiertas, siempre están abiertos para eh, tener un objetivo, cuidar y preservar, un patrimonio geológico y paleontológico tan admirable como el de Elche. Hay, por decir cifras, más uh -huh. de 60.000 fósiles sí, allí es. y un fondo también de más de 7.000 eh, minerales uh -huh. también allí sí. que depo depositados y algunos de ellos expuestos, las piezas quizá catalogadas uh -huh. y mejor estudiadas. nada, pero a mí me gustaría que me dijera, ¿tan importante es Elche, el municipio de Elche, en...? ¿En riqueza fósil? ¿En riqueza jurásica? Sí, bueno, la verdad es que el término municipal de Elche tiene un patrimonio paleontológico muy importante y podríamos decir que está casi por descubrir porque así como una de las labores que realizamos fundamentales en el museo es el inventario y la catalogación de yacimientos paleontológicos pues es en el término municipal de Elche donde todavía hay algunos yacimientos que no han sido identificados pero lo que conocemos hasta la fecha Es, es bastante importante. No lo vamos a decir porque ustedes se enfrentan uno de los mayores problemas del paleontólogo, uh -huh. es el espolio. Sí, uno de los ah, problemas... Principales... Además de la falta de recursos públicos para excavar. Sí, sí, evidentemente cuando hablamos de recursos económicos pues son pocos con los que contamos, pero fundamentalmente, y en la zona en la que estamos, el espolio es algo muy grave en, en los yacimientos. Creo que de alguna manera cuando hablamos de yacimientos arqueológicos, eh, somos mucho, asumimos más que un yacimiento arqueológico, unas ruinas íberas, no las podemos tocar y demás. Pero en el, en el patrimonio paleontológico existe tal vez un desconocimiento. Entonces, por mucho que veamos en el campo una monite, es un fósil, que lo veamos extraordinario, realmente para recoger algo en el campo necesitamos un permiso, necesitamos una autorización. Incluso los paleontólogos, cuando vamos a hacer una prospección paleontológica que simplemente vamos a identificar qué es lo que hay en el campo, necesitamos un permiso. Entonces, aquella persona que coja un fósil en el campo Pues que sepa que está cometiendo una infracción según la normativa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues nos bueno, si a algo importante, llamamos a un museo, llamamos a la universidad y ya se... Pero hay que ver, hay que ver el municipio. Lo has dicho, está por descubrir los tesoros sí. que encierra el territorio de Elche. Sí. Y la verdad es que si damos un vistazo y lo vamos a hacer aquí, sí. Elche es muy, siempre he creído que es muy rica en, en fósiles uh -huh. y es jurásica porque... Eh, ¿Cómo fue nuestro territorio? Sé que hay, por ejemplo, las cuevas en ¿Sí? Santa Pola, en el faro de Santa Pola, hay una cueva donde hay una pintura rupestre y hay un vertedero de, de conchas. O sea que los eh, prehistóricos, nuestros uh -huh. antepasados prehistóricos, allí comían y, eh, y echaban los restos de las conchas marinas en esa cueva. Eh, que, que está justo en el Faro de Santa Pola. Sí. Pero, ¿ahí hubo cambio climático? ¿Cómo, cómo está organizado geográficamente el municipio uh -huh. claro. de Elche? Claro, eh, si miramos un mapa geológico, un mapa lleno de colores, eh, las rocas más antiguas que tenemos en el término municipal son del Triásico. Estamos en torno a unos 230 millones de años. ¿Y dónde están esas rocas? Bueno, pues eh, las tenemos muy cerquita, en el entorno del Pantano de Elche, O sea, el pantano. En, en el pantano de Elche tenemos rocas triásicas, que se caracteriza muy bien si vemos, eh, pues bueno, ahora que con esa senda que, que tenemos en, en el pantano, vemos unas rocas rojizas, que son, son yesos, pues no bueno, estamos en rocas de, del Triásico. Luego si es cierto que también tenemos rocas de, del Jurásico y del Cretácico, y también tenemos muchísimos más recientes, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, la geología, eh, comentabas eh, de cambios climáticos. La geología es una ciencia que nos habla de cambios climáticos, cambios claro. climáticos que han han ocurrido a lo largo de esa historia de la Tierra. En la Tierra tiene 4.600 millones de años. Y en esos millones de años pues vemos cómo ha ido variando. Incluso la, el CO2, ha habido fluctuaciones altas, bajas. Y creo que en el cambio climático la geología tiene mucho que decir. Es que dicen que Elche era una laguna. Eh, ¿Cómo era Elche? Claro, hay momentos en que fue en una especie de albufera. Y hay momentos en que Elche estuvo cubierta por el mar. Porque todo lo que es el registro fósil que encontramos fundamentalmente en el Jurásico y en el Cretácico son fósiles marinos, son calizas, que estamos en, en ambientes marinos. ¿No? Y luego sí es cierto que cuando estamos más cerquita, en el tiempo, pues bueno, era una especie de, de albufera en la que los barcos incluso podían eh, entrar. ¿No? Pero es una, una geología muy reciente, podríamos decir. Bueno, este es el territorio, lo que tenemos nosotros Y ustedes tienen un patrimonio geológico, y paleontológico Que no solo es de Elche uh -huh. Que como has comentado al principio sí. Está todavía por descubrir con lo uh -huh. que es un reto Pero tienen también un, rético, un reto muy importante Y es que eh, la trayectoria de 15 años ¿Sí? Las más de 18.000 visitas que registran cada año y cada vez más ¿Sí? Las actividades, los proyectos de investigación, las excavaciones les están confiriendo a ustedes un valor eh, que les convierte en referente uh -huh. y quieren, eh, por ejemplo, el otro día, hace unos meses, en el Pleno del Ayuntamiento, pudimos ver una moción socialista del Grupo Municipal Socialista uh -huh. que pedían precisamente sí. que el museo paleontológico de Elche se convierta en museo provincial. ¿Cómo está este asunto? Bueno, está ahí. Eh, a ver si este año bueno, se vuelven a, a retomar, eh, a ver cómo, cómo va. Pero bueno, como decías, bueno, el, el museo realmente es un museo que es depositario de material paleontológico y no solo tiene fusiles de, de, del termo municipal, es mucho más amplio. Eh, hemos superado esa barrera de lo local, de lo provincial y, y estamos gestionando pues, bienes de dominio público. Entonces, siendo el único museo de toda la provincia de Alicante de paleontología, ¿por qué no marcarnos ese reto de tener en la ciudad de Elche pues, un museo provincial de paleontología y situar la paleontología realmente desde donde se merece? ¿no? Que a veces es un patrimonio un poco olvidado. Y precioso, porque estamos hablando también, no solo de minerales, sino de nuestros animales, los dinosaurios, uh -huh. los que habitaron antes que nosotros. Sí, en Elche no tenemos dinosaurios, porque como... ¿Por qué no lo hubo? Claro, porque en la época que vivieron los dinosaurios, fundamentalmente desde el Triásico al, al Cretácico, esos tres periodos, Elche estaba sumergido por el mar. Entonces, uh -huh. los dinosaurios son animales terrestres. Pero sí es cierto que... Pero ¿Puedo? tenemos dinosaurios marinos. No, no hay dinosaurios marinos. Eso es uno de los errores que, que habitualmente co se cometen. Y tenemos libros incluso que hablan de dinosaurios marinos, pero no son dinosaurios marinos. Ah, son peces jurásicos. Son reptiles, reptiles, ah. eh, reptiles marinos. Pues A veces hemos visto eh, reptiles que tienen un cuello largo, una uh -huh. cola larga parecido al monstruo lagones. Sí, es que hay monstruos todavía. Es, esos son elasmosaurios, plesosaurios, que son realmente reptiles marinos. Ah. Vivieron en la misma época que los dinosaurios, pero en, en ambientes marinos y no se consideran dinosaurios. Y aquí no hay dinosaurios. No tenemos... Los que tienen expuestos, que son muchos, sí. y además ustedes han salido en prensa en, en estos 15 años porque sí. han conseguido dar con especies nuevas de dinosaurios. Sí. Una en concreto, no sí. recuerdo cuál. Sí, eh, dentro de los proyectos de investigación que ha desarrollado desarrollo del museo, pues eh, nos llevó a África, a Níger concretamente, uh -huh. y el proyecto Paldes, pues era un proyecto para el desarrollo en, en un país en el que es económicamente muy deprimido, pero desde el punto paleontológico excepcional se trajo un dinosaurio. Se limpió, se ha preparado en el laboratorio y ha sido una especie nueva a nivel mundial. Se define para la ciencia en el 2009 como una especie única. Es decir, que a día de hoy en el mundo, esa especie que se llama... Ya sabes, que los nombres sí. no son un poco raros, pero se llama ...espinoforosaurus, que significa... ...lagarto portador de espinas... ...le podemos llamar espino... ...un lagarto, con el cuello largo, ¿no? <risa> color... Sí, eso es... Eh, sí, lo podemos visualizar... ...es dinosaurio de cuello largo, de cola larga... ...16 metros... ...pues bueno, lo tenemos ahora mismo en, en el museo... ...lo estamos investigando y bueno... ...uno de los retos también durante este 2020... Es seguir con esas investigaciones de, de ese dinosaurio único, ¿no? Que lo tenemos aquí en Elche y que vienen a lo largo de todo el año, pues vienen investigadores de todo el mundo a, a ver ese dinosaurio. Con lo que el Museo Provincial se quedaría corto. Sería, <risas> debería ser un Museo Nacional de Paleontología. ¿Los hay en España? Sí, tenemos en, en Madrid. Eh, yo creo que hay que ir parte, paso por paso. Yo creo que el, el que sea un museo provincial es fundamental y que tengamos puntualmente colaboraciones con otros países o instituciones está bien, pero Yo creo que ahí nos quedamos. ¿Y cómo se ha podido mantener un museo que no es público, que no está uh -huh. en la red municipal? Sí. Eh, eh, porque, mira, vosotros tenéis un compañero, que es el Museo de Pusol, ¿Sí? que lleva 50 uh -huh. años ya en funcionamiento, y tampoco es municipal, pero, por ejemplo, en 2020... Eh, se va a convertir con esto del patronato, la actual junta directiva ya ha dicho que hasta aquí ha llegado su etapa. ¿Sí? ¿Vosotros cómo os mantenéis? Porque no, no tiene que ser fácil. No, no es fácil, pero bueno, es una, realmente es una, es una simbiosis. El museo está gestionado por una fundación privada, que es la Fundación Cidaris y dentro de ese patronato pues, hay diferentes instituciones y en este caso está el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues gracias también al ayuntamiento, pues que... Hoy en día realmente el museo es una, una realidad. Entonces, a partir de ahí, el museo como en, y la fundación como entidad privada va generando proyectos de los cuales pues, es, consiguen eh, financiación para, para mantener el museo abierto, seguir con esas labores de investigación, conservación y difusión. Asimismo, pues, bueno, también contamos con, con la colaboración de, de diputación o entidades privadas, incluso bancos como la CAISA, que colabora con el museo, o diferentes asociaciones pues que bueno ponen su granito de arena en que pueda ser una realidad el museo. Y además el museo, eh, siempre es atractivo el MUPE, eh, desde mi punto de vista, porque no solamente vosotros mostráis e investigáis piedras y huesos de hace millones de años muertos, estáis bien vivos y ¿Sí? bien cosidos a, a la actualidad de vuestra ciudad, porque tenéis muy, una vertiente muy social, por ejemplo, hoy, Hoy eh, vais a llevar a cabo un recital de Miguel Hernández. Sí, así es. Los... Y no, no es la primera vez. No, no es la primera vez. Y es que los museos eh, han dejado atrás esos museos decimonónicos... ...en los que simplemente veías elementos que están, son bonitos. A mí me encantan. Bueno, cuando, claro. A mí me encantan. Cuando vas sobre todo a Europa ves esos museos espectaculares, históricos... ...pero los museos han evolucionado. Entonces, si bien es cierto que la vertiente de la investigación... ...y la conservación es fundamental... El tercer pilar básico es la difusión, la divulgación. Por mucho que estemos investigando, por mucho que estemos conservando, si no somos capaces de llegar realmente a la sociedad, no estamos haciendo nada, entonces es fundamental. ¿Y cómo podemos llegar a la sociedad? Pues haciendo que se acerquen al museo con iniciativas diferentes como la de esta tarde, en la que gracias a la colaboración con la Asociación Cultural Caminos, pues el museo se ha convertido en un pequeño auditorio de un recital Pues para vivir el museo de manera diferente, ¿no? ¿Quién, eh, ¿A qué hora es y quién puede entrar? Es a las 7 y es totalmente gratuito hasta que, se, hasta que completemos el aforo, pero bueno, animar a la gente también que se acerque. Sí, porque no solo va a escuchar eh, la poesía tan, con tanta belleza y fuerza que tiene la de Miguel Hernández, sino que también puede descubrir esos restos jurásicos que es un patrimonio geológico y paleontológico importantísimo el que ustedes tienen allí, eh, el que albergan allí y, es, y parte de él expuesto. Una última pregunta. No estáis eh, solos. Una prueba de ello es las donaciones. Uh -huh. Crecéis gracias también a, la, a que esas personas que han ido coleccionando conchas sí. eh, de todo el mundo, ¿Sí? de todas las partes del mundo, a ustedes pues, les, les ha ayudado a seguir creciendo. Uh -huh. ¿Qué importancia tienen las donaciones para un museo como el MUPE? Pues las donaciones son fundamentales. Eh, si bien no es cierto que en el ámbito de la paleontología pues, eh, existe una normativa. Y en el momento que entra la ley de patrimonio histórico nacional, en el 85, las colecciones privadas incluso se deben declarar, que son puntualmente pocas las colecciones de paleontología que, que entran en el museo. Pero, pero, ¿qué se considera colección? Porque yo tengo cuatro conchas eh, que, que coleccionan. <risa> claro, ¿qué, ¿qué hay que declarar? Claro, de alguna manera, pues uno, elementos que puedas tener en casa que puedan ser relevantes. ¿Qué es lo que ocurre con, muchas veces con, con fósiles que cogemos en el campo? Uh -huh. Y volvíamos antes a lo de la recogida sí, de, de fósiles, ¿no? O recogida, muchas veces eh, tampoco es una cosa no que vayas al campo, que ves un fósil que está desprendido, lo coges. Claro, eso que vemos ahí puede ser algo insignificante, pero. Igual luego realmente desde el punto de vista científico es muy importante. Y cuando cogemos un elemento, lo sacamos, lo extraemos del campo, estamos perdiendo muchísima información. Nos puede llegar, fijaros, nos puede llegar al museo el mejor fósil. El mejor fósil. Imaginaos el, un dinosaurio uh -huh. con su cráneo, todo perfecto. Pero si no sabemos el contexto realmente de dónde salió, esa información no vale para nada. Tendremos uh -huh. un elemento que podremos eh, exponer, Desde el punto de vista de divulgación, pero desde el punto de vista de investigación es fundamental saber, claro, contextualizarlo. saber esa hoja que está fosilizada junto a ese dinosaurio, es fundamental. Claro, si no, lo perdemos. Esa información. Entonces poco ayudan esos mercadillos y esas tiendas donde eh, los minerales parece que se han puesto de auge y, y, y regalamos con, con broches. Sí, y, pero bueno, eh, los minerales van, van por otra parte y hay países, por ejemplo, en la que la legislación permite la uh -huh. venta y exportación de, de fósiles. Hay en algunos países pues, que está regulado, perfectamente regulado y se pueden comprar, se pueden vender sin, sin ningún problema. Pero no coger del campo. De o de la sierra en determinados países también necesitas su permiso y aquí también aquí fundamental sí sí aquí evidentemente sí aquí es fundamental Bien. Eh, Ainara eh, te había interrumpido porque estabas diciendo la importancia que tienen las donaciones uh -huh. para vosotros y con eso terminamos sí bueno pues el museo abrió sus puertas también cuando teníamos la colección de paleontología la colección de mineralogía pues eh, nos vino una familia de aquí de Elche eh, ...un familiar había, había fallecido y que tenía una colección excepcional de, de conchas... ...la familia de Paco Román... Eh, ...querían depositarlas en algún sitio pues que fueran para disfrutar de, de la sociedad... ...y finalmente eh, decidieron que se quedaran en el y en el museo... ...en ese momento tuvimos que abrir las puertas a esa colección de, de conchas, de, de malacología... ...y a partir de ahí nos han venido pues varias donaciones y las donaciones son importantes... Y sobre todo, todo el trabajo que hay detrás. Eh, una donación es bienvenida, pero hay que inventariarla, hay que catalogarla y hay que poner también en valor el trabajo que han realizado las personas. En este caso, Paco Román, un biólogo apasionado, eh, con muchísimas conchas, más de 5.000 elementos, posiblemente pues nos han venido más. Y aquí destacar sobre todo la, la labor también del voluntariado. Eh, parece mentira, pero todos los martes y todos los jueves Nos vienen voluntarios de, de Conchas a inventariar esa colección, parte de la cual la podemos ver en, en el museo. Pues hay que visitar el MUPE, que está situado en... Estamos en la plaza de San Juan en el barrio del Raval. Además, bueno, invitar también a, a que la gente conozca el barrio y que se acerque a ese barrio tan dinámico. Y tan peculiar. ¿no? Y además lo tienen abierto de, lune, de los lunes, no, estamos de, de descanso, martes jo, a domingo, ¿no? Estamos de, de martes a sábado por a la sábado. mañana, de 10 a 2 y luego por la tarde de 3 de a 6 y los domingos abrimos por la mañana. Por la mañana. ¿Y el precio? El precio, pues por ejemplo los domingos es totalmente gratuito y entre semana para adultos es de 2 euros. Pero por ejemplo si son grupos de mayores es gratuito... Hay reducciones yeah. que no es, no es un precio muy elevado. <risa> pues muchísimas gracias a Inara Averasturi por esta, eh, este esfuerzo de divulgación de un museo como el paleontológico de Elche. Gracias. Gracias a ti. 101.4 Elche Radio Marca.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 Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Abitel, Salones Agulló Alonso, M. Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, y Material Escano. Recuerda, este domingo, a las once y media, Elche Alcorcón en marcador.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 Abitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche. Con exclusividad opcional. Abitel desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En la Avenida Juan Carlos I 81 Elche, teléfono 965 42 59 Piensa en avitel.com para comprar, vender o alquilar. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pues con la sintonía de informativos comenzamos aquí esa ronda de noticias, cuando son las 10 y 26 minutos y tenemos casi 11 grados y medio de temperatura. Nosotros vamos a continuar... Como hemos dicho, con el repaso de la actualidad y seguimos en el aeropuerto de Elche. Iciar Martínez, hola, muy buenos días, Iciar. Buenos días, ¿qué tal? A ver, Iciar, eh, bueno, eh, hemos, eh, en este programa La Glorita hemos entrevistado al diputado de Emergencias, Javier Sendra, quien, que nos ha dado una valoración de los daños que se han producido allí y del trabajo, sobre todo, de los bomberos. Él nos ha dado la última hora, por así decirlo, de este incendio del aeropuerto. Ya está extinguido, dice, pero los bomberos continúan allí para que no se revive ese incendio, para controlar la situación, porque recordamos que el material pues, prende muy rápido y eso es lo que ha hecho que los bomberos estén tanto tiempo, tantas horas, para poder extinguir hoy, que ya está extinguido ese incendio. Eh, son casi 2.000 los metros cuadrados que se han visto afectados recordamos en la parte de la cubierta de la zona de embarque pero hoy eh, ya se han eh, reactivado toda bueno desde ayer, desde las 2 de la tarde se han reactivado eh, el aeropuerto de forma parcial, recordamos eso quiere decir que se ha retomado la actividad pero no al 100% por lo que to todavía ENA sobre todo en Twitter va informando y recomendando a los pasajeros y a los que tienen vuelos que por favor consulten con las aerolíneas si su vuelo se ha visto afectado. Desde el día 15-16 y eh, se han visto afectados 199 vuelos entre cancelados, desviados y no operados, pero sí que eh, han salido o han llegado 148. Y recordamos que para hoy hay 189 vuelos programados, aunque, como decíamos, no hay restricciones operativas al tráfico aéreo y hasta las 9 de la mañana ya se han operado unos 20 vuelos. El diputado también eh, remarcaba que ya se han puesto a trabajar para reparar y que cuanto antes vuelva la normalidad a ese aeropuerto, porque es verdad que que han vuelto los aviones y los pasajeros, pero con muchas carencias uh -huh. por esas restricciones debido a las zonas y al daño que ha causado este grave incendio. Y también ha destacado que funcionó todo el protocolo eso y es. le ha dado la enhorabuena a los bomberos de lo, Ilche y de uh, la provincia. Eso lo dijo Porque ayer. A, Si no, Javier Sendra, uh -huh. el diputado, ha remarcado que han sido un trabajo excepcional el que han realizado todos los efectivos y han volcado y además ha sido vocacional. Eso es, funciona a la perfección, desalojaron a dos mil personas. Eh, ese trabajo que también señaló, por su parte, el director de turismo, Eric Campo, quien estuvo en contacto con los responsables y ha verificado que se trata de una infraestructura segura después del incendio y algo que también ha constatado el alcalde que también dijo ayer que esa evacuación funcionó a la perfección, le escuchamos Queremos destacar también La coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y también la, polic la Policía Local que han garantizado en todo momento la seguridad del aeropuerto y han mantenido el orden y la normalidad en los accesos del aeropuerto que lógicamente se han visto alterados como consecuencia del incendio. Y quiero también destacar el papel de la Policía Local de Elche que ha participado de una forma muy intensa en este operativo. Ha habido momentos en los que hemos llegado a tener más de treinta agentes destacados. Eh, ha terminado muy rápido la y No me ha dado tiempo de subirte el micrófono y ciar. Bueno, tan pronto como es pronto también para evaluar esos daños que se estiman que van a ser pérdidas muy cuantiosas pero, y también se tardará en volver a la normalidad, lo dijo ayer eh, la subdelegada de gobierno aquí en el programa de la Virgenita. Bueno, vamos con más noticias Las fotografías de Encarni, Martínez y Reme Galindo van a ilustrar los carteles ilustradores, anunciadores perdón, del Domingo de Ramos y Semana Santa eh, Ayer se presentaron en el Salón de Plenos y en concreto en concreto, el de Domingo de Ramos se va a presentar la próxima semana en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, ya que esta festividad pues, es considerada bien de interés turístico internacional. ¿Fitur cuándo empieza? La semana que viene, el miércoles. El miércoles, eso es. Es de miércoles a domingo. ¿Y, y eh, estaremos allí? Estaremos allí. Te lees estar ahí. Va en concreto nuestro compañero Salvador Campello de, mi de miércoles a viernes. Después el sábado será cuando sea ese desfile que por primera vez hacen los monos y cristianos por la ciudad de Madrid. Muy bien. ¿Las fiestas de San Antón? Eso es, es lo que nos queda. El barrio de San Antón, bueno, pues ya está preparado. Hoy comienzan las actividades con una obra de teatro. Mañana sábado se ofrecerá una chocolatada, concursos, platos típicos de Elche. Y a las nueve se lanzará un castillo de fuegos artificiales. Finalizará el, el día con esa hoguera en los alrededores de la ermita. Y el día grande, el domingo, con la romería que a partir de las nueve y media desde, de la mañana, desde la parroquia hasta la ermita, pues se llevará a cabo el tradicional almuerzo en el que se distribuirán más de cinco mil trozos de coca. El porrate de San Antón, muy famoso, eh, la primera fiesta ya de, sí, del año que invita es. a comer los excedentes de la Navidad, con la bendición también tradicional de los animales, de las mascotas, cuando el santo vuelva de la ermita a la parroquia. Eso será sobre la una y media del mediodía. Si el tiempo lo permite, esperemos disfrutar todos de San Antón en ese barrio. Y ¿hay novedades en la agenda para hoy? Pues hoy tenemos eh, Junta de Gobierno Local, como cada viernes, ¿No pero además continúan las movilizaciones en la cafetería de Altavix. Vuelven a movilizarse hoy porque sigue sin licitarse esa nueva concesión. Recordamos que la contrata de la concesionaria finalizó en 2018, se prorrogó en 2019 con dos contratos menores y todavía sigue sin salir a sí, el nuevo pliego. Estamos de hablando de la cafetería que hay en el edificio eso, Altavix eso es. del campus en de la Universidad he Miguel eso, Hernández. Eso es. Pues uh -huh. muchísimas gracias, Iciar, por las previsiones para este viernes. Nada, vamos con todo Hay que ellos. disfrutar del fin de semana y ¿eh? del buen tiempo. Um, continuamos porque a la una volvemos a escucharte. Eso es, a la una volvemos en los informativos de Tele Radio Marca. No estaré yo porque yo voy a grabar hoy el día a día, pero estarán nuestros compañeros. Bueno, pues te veremos en el día Eso a día. Es. Un magazine en cualquier parte estaré, que es. se emite todos los días en Tele Eso en es. en la televisión te veremos. Gracias, Iciar, Un saludo. Y nosotros continuamos, continuamos la ronda de noticias y lo hacemos antes que nada, cambiando de sintonía, nos vamos a la actualidad deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya tiene puestos los cinco sentidos en el próximo partido de Liga frente al Alcorcón que se va a disputar este domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Martínez Valero. Para ese encuentro, Pacheta aseguró que la derrota en Gijón no solo no ha dejado secuelas, sino que salen fortalecidos por el partido realizado allí. Lo cierto es que el conjunto ilicitano tendrá que hacer un cambio, al menos por la ausencia de Oscar Gil, que vio la quinta cartulina amarilla en el Molinón. Tequio tendrá la oportunidad de jugar. Será la principal novedad eh, ante la baja del canterano. El cartán acepta su rol de suplente, pero espera cambiarle la opinión al técnico blanquiverde. Está claro que, que, que me gustaría jugar más de lo que juego, pero, y que es una situación difícil, pero la profesión se va por dentro y la llevo lo, de, lo mejor posible. Al final eh, acepto el rol que me, me toca y vengo día a día eh, con una sonrisa para... ...para aportar mi ganito de arena, entrenar al 200% y apoyar a, a mis compañeros en, en todo lo que esté en mi mano... ...y eso es lo que estoy haciendo hasta ahora, el domingo en principio tendré la oportunidad de, de, de estar en el verde... ...y nada, ¿eh? intentaré hacerlo más, lo mejor posible. Un tequio que ha sido dos veces titular esta temporada... En dos partidos de mal recuerdo, el inaugural frente al Fuenlabrada y también la derrota en Extremadura. Esperemos que a la tercera con Tequio sea la vencida y el equipo sea capaz de ganar porque sería el primer equipo que gane en casa al Alcorcón. El Alcorcón es la única escuadra que todavía se mantiene imbatida a domicilio. También se espera la entrada de Iván Sánchez que se perdió el último partido de liga en Gijón por lesión. Por cierto que Tequio Reconoció en sala de prensa que presentó una buena oferta por parte del Cartagena para contar con los servicios de Tequio para marcharse en este mercado invernal, pero el club, tanto presidente como director deportivo y entrenador, se negaron y le impidieron salir. Ahora el futbolista está con los cinco sentidos puestos en el Elche. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias y cerramos ya esa ronda de noticias con la previsión meteorológica. Importante saber qué tiempo nos espera este fin de semana Vicente Bordonado, sobre todo por las fiestas de San Antón. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, los modelos meteorológicos nos confirman cambios a partir del domingo temporal de Levante en toda regla, de momento las altas presiones sin garantizando la estabilidad atmosférica durante esta madrugada nos ha cruzado un sistema frontal de origen atlántico, la cola del mismo, apenas hemos visto algún intervalo muy puntual de nebulosidad de tipo alto y temperaturas nocturnas bajas, sobre todo en el sur del Candels, no son negativas valores en torno a los 2-3 grados, aquí en la ciudad la mínima ha bajado hasta los 9 grados durante esta mañana predominio en de cielos despejados por la tarde veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y el protagonista será el viento de poniente en calma por la mañana a partir de mediodía flojo de componente oeste rachas en torno a los 20-25 kilómetros por hora viento que va a seguir garantizando el ascenso de las temperaturas de hecho hoy en buena parte del territorio alcanzaremos valores en torno a los 20-21 grados Mañana sábado, jornada de transición, nubosidad en aumento por la tarde, como mucho se podría escapar alguna gota, el viento flojo de suroeste, ya mañana comenzaremos a notar el descenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 16 grados, mínimas en torno a los 10 grados. El domingo ya estará el embolsamiento de aire frío en altura o gota fría en el sureste ibérico... Eh superficie llegará también una borrasca como reflejo de la inestabilidad en altura tendremos una jornada en la que a primeras horas y durante la mañana alternancia de nubes y claros a partir de mediodía nubosidad en aumento con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos esperamos las precipitaciones en principio ya por la tarde comenzarían a partir de las horas centrales del día irían de menos a más el viento en el último tramo de la tarde entrada a la noche se hará de nordeste, rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora temperaturas invernales para el domingo valores en torno a los 13 grados de máxima mínimas que van a rondar los 8 grados el lunes, jornada inestable cielos muy nubosos o cubiertos durante la madrugada, continuaría el viento fuerte de nordeste rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, conforme vaya avanzando la jornada, el viento irá menos, temperaturas invernales en torno a los 11 grados, precipitaciones de carácter débil puntualmente moderadas que nos podrían acompañar durante buena parte de la jornada y el martes seguirá lloviendo, temperaturas máximas de 12 grados, precipitaciones durante buena parte del día y el miércoles ya quedarán restos de inestabilidad atmosférica. De momento, con la información que estamos barajando, donde más va a llover será en el litoral norte de la provincia de Alicante. Se podrían registrar cantidades acumuladas en torno a los 200 o 300 litros metro cuadrado. Y la noche del domingo al lunes, precipitaciones en forma de nieve en buena parte del interior de la provincia de Alicante en cotas por encima de los 500-600 metros Por lo tanto, situación complicada a partir del domingo, con temporal marítimo incluido, olas que podrían superar los 4 metros de altura. ¡Hasta luego! 101.4, tele Radio Marca. Nuestro Elche Club de Fútbol. Este miércoles 22 de enero a las 7 de la tarde La Copa del Rey se vive en el Martínez Valero Nuestro Elche Club de Fútbol se mide al Atleti de Bilbao Por un puesto en los octavos de final Compra tus entradas en las oficinas del estadio O en la página web oficial Abonados del Elche Entrada Libre Y promoción 2x1 en la compra de entradas La Copa está servida Todos con nuestro Elche Hay que la final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 con Rosemary Alonso. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y tenemos al último de los invitados aquí en el programa de este viernes. Tenemos con nosotros al presidente del Club de Caldón de Elche, José Valeriano, y lo tenemos porque queremos hablar de la media maratón de Elche que ya se ha presentado, que se va a celebrar el 15 de marzo y que dicen que es la más antigua en su categoría del mundo. Lleva 48 años realizándose en Elche y fue un amante del atletismo, Manolo Jaén, quien eh, la puso en marcha, José Valeriano. Buenos días. Usted, ¿Usted estuvo con Manolo Jaén en sus inicios? ¿Llegó ocho años después? Llegó, llegué más tarde, llegué más tarde, sí, ellos llevaban más tiempo, ya cuando se inició, digamos, la, la andadura del medio maratón, pues fue siempre, pues al llegar siempre conoces, ¿no? Que en, porque siempre te da la curiosidad de saber cómo se inició esa prueba. ...y pues ya allí me lo dijeron... ...que Manolo Jaén con un grupo de, de amigos... ...de atletas de aquí de Elche... ...pues ingeniaron... El, el, el ...que como no se podía hacer por el recorrido... ...y por la, la infraestructura entonces en Elche... ...no se podía hacer una maratón... ...pues inventaron esto de hacer media... ...la mitad de una maratón... ...creo que lo hicieron... ...no, es, no lo sé seguro... ...pero creo que en principio lo hacían como una media un día... ...y la otra media al otro para hacer la maratón... ...pero en dos días o algo así... Pero bueno, el caso es que de esa ingeniosa idea pues surgió esta, esta prueba, el medio maratón, que después, a, como sabemos ahora, pues es una prueba arraigada en todo el mundo y que da un espectáculo tremendo y donde infinidad de ciudades en España la, la realizan y que creo que es un orgullo que, que sepamos que el Che fue, digamos, el, el ideólogo de, claro. de, eh, de esta prueba. ¿Por qué crees que la media maratón ha tenido tanto éxito en el Che? Hombre, yo creo que es una prueba que, que cualquier persona que medianamente realiza unos entrenamientos, porque ya desde aquí digo que también pues, son 21 kilómetros y hoy en día parece que se tiene un poco, no sé, no, se ha perdido un poquito el respeto a lo que es correr 21 kilómetros, pues hay que tener una cierta preparación para poder realizarla. Yo además aconsejo que si no tienes una preparación adecuada no la hagas puedes esperar un año dos años para realizar tu primera media maratón y sin ningún problema, pero que una vez ya empiezas a correr en plan popular, sobre todo en plan popular, porque aunque van corredores, digamos, de élite de o de mejores, con mejores marcas, que son los que, los que optan siempre a ganar el, el, esa media maratón, ¿no?, pues de una hora tres, una hora cuatro, una hora cinco, una hora dos, que son grandes marcas, son de atletas que ya, pues, Digamos que son profesionales de, del atletismo, pero el medio maratón, su éxito es la gran masa de corredores populares, de gente que va a disfrutar, a pasarlo bien, a pasar una mañana con la familia uh -huh. y sobre todo a hacer deporte. Uh -huh. Y ese creo que es la clave del éxito. ¿Ha tenido puntos de inflexión la media maratón? Porque ¿cuándo empezó a ser ya una carrera internacional? ¿Cuándo empezó...? Sí, yo eso... Exactamente, no lo sé, quizás pues, Pedro La Paz o Palacios... Bueno, se lo pregunto a usted porque eh, gente, lleva 40 años ¿eh? en sí, el club de Caldón. Exactamente, y además siempre he estado en todas las medias maratones con los atletas del club, me he dedicado a las escuelas y además a la dirección técnica del club, y ahora en su caso pues, de presidente, pero yo creo que fue al décima, a partir de la décima más o menos cuando empezó, digamos, a... ...a empezar a, a ver que era una prueba... ...que atraía mucha gente... Que, ...y después sobre todo... ...si digamos que el punto de inflexión máximo... ...ha sido pues de unos años acá... ...que ha sido la explosión de... ...del deporte popular... De, ...sobre todo del running... ...y que es lo que hace que hoy en día... ...pues antiguamente yo corría... ...y cuando yo estaba corriendo también... ...pues hace 30 años... ...el, el ir a un medio maratón... ...tenías que buscarte la prueba... ...porque no había muchas en, en toda... En, ...sobre todo en la provincia y en la comunidad... ...no había muchas... Y tenías que buscar, hoy en día un fin de semana pueden haber 30, 40 medias en, en el mismo día. Pero la ciudad está preparada, ustedes junto a la ciudad está preparada para eh, seguir garantizando ese crecimiento de la media maratón, porque si ustedes no tratan bien a, sus cor a los corredores supongo que poco a poco esto se irá, se irá desinflando. Exactamente, es, es digamos un trabajo ahora digamos que combinado entre el Ayuntamiento de Elche, Concejalía de Deporte, el Concejal de Deporte y toda la gente que está metida en deporte, que están muy implicados, los que ellos juntos con el club y el resto de gente, que aquí también hay que decirlo, hay muchísima gente que está implicada en el medio maratón porque una prueba de este tipo... Realizarla no es fácil, no es una prueba que se puede hacer con cuatro personas, somos muchísima gente la que está, la que está implicada y gente que cuando termina el medio maratón ya empieza a trabajar para la próxima edición para intentar el que, como te he dicho, con, también con el crecimiento de, de tanto atleta popular, pues también ha crecido el número de pruebas, con lo cual tienes que enfrentarte a otras medias, a otras pruebas de 10 kilómetros, a otras pruebas que son... Con lo cual, como tú dices muy bien, tienes que cuidar mucho a los corredores, tienes que, que ver lo que, les, lo, lo que les ofreces, lo que ofertas en la ciudad, digamos, a nivel de, de hoteles, de, de restauración, en fin. todo Eso es eso lo que le iba a preguntar. Es lo que, lo, lo que hay que ver muy claramente que hay que, para que el atleta, con la familia que viene, porque evidentemente un atleta popular no viene solo, Viene con toda la familia, porque yo lo he hecho, te vas con tu mujer, con tus hijos, a, a, a un hotel, a pasar la noche, a disfrutar con el resto de atletas que han venido de fuera y al otro día a correr y disfrutar también de la prueba. Claro, la maratón tiene, esta media maratón tiene su impacto económico en la ciudad porque llena, llena los comercios, los restaurantes y los hoteles. Sí, sí, sí, que, sí, sí que llena, porque traer 3.000 personas, como vinieron el año pasado, más de 3.000 atletas, Eso implica pues, muchísima gente que va alrededor de, él, de ellos. Entonces, claro, lo normal es que tanto los hoteles como los restaurantes noten un incremento ese día. Que se puede hacer mejor, que, que hay que tratar de hacerlo mejor, como ahora el ayuntamiento está intentando, cuando tuvimos la primera reunión, después, inmediatamente después de acabar el medio de maratón, pues la implicación del ayuntamiento, concejalía de deporte y sobre todo el concejal de deporte ahora, es que se se trate de mejorar muchísimo el medio Maratón de Elche, que se mejore mucho más, que tratar de llegar a esos 5.000 participantes, que claro. creo que es el número que daría, digamos, un... Pues que, que, que han aprendido de las ediciones anteriores, porque de 3.000 a 5.000 estamos hablando de que sí, casi Sí, sí, sí, es complicado, es complicado. ¿Es quizá por eso que la fecha es fundamental? Porque ustedes este año será el domingo 15 de marzo. Sí, marzo, siempre se busca. En mitad de marzo, cuando siempre, creo recordar, las últimas ediciones sí, han o sido en abril. en los de abril o, o finales de marzo, o en, en otras ocasiones. ¿Por pues sí adelantan? Siempre, siempre se busca una fecha que no interfiera a lo mejor con otras medias maratones que también tienen mucho éxito, que también tienen eh, mucho arraigo. En el circuito arraigo, internacional. En el circuito, exactamente. Uh -huh. Entonces siempre se busca, sobre todo los técnicos, en este caso Pedro La Paz pues es, digamos, junto con el resto de, de gente que que son los que miran las fechas, los que ven la, la mejor manera de la parte más técnica de la prueba para que tengamos el mejor número de participantes y sobre todo, sobre todo también pensando en los participantes, los que son de la provincia o la comunidad que digamos que de cara al medio maratón de Elche son los que más atraemos, que es normal porque al mismo tiempo que está la media de Elche, quizás esté la media de Burgos, la media de no sé, de Albacete, la media Y entonces, claro, lo normal es que la gente pues, se acerque más de las localidades cercanas, vayan más que de lejos. De todas maneras, también a la gente le gusta salir y le gusta viajar. ¿Y qué dispos dispositivo es el que habría que, que tener para alcanzar los 5.000 corredores? Creo que se está yendo por el buen camino. Y el, el camino sería, pues a lo mejor este año, pues, tener 3.500. El seguir sumando. Yo creo que todo lo que sea seguir sumando atletas eso sería bueno para la media maratón y creo que sería que llevamos por el camino acertado desde el ayuntamiento y desde el mismo club pues se está intentando el, el, el, este año por ejemplo el tema de, de el, el concejal de fiestas pues han, han estado viendo que, que se impliquen todos los órganos festeros y entonces en todas las calles pues habrán puntos donde hay, donde hay un, un órgano festero habrá un punto donde habrá música habrá ...en la implicación de, que ha tenido Manolo Jaén... Manolo Jaén, perdona... Sí. El, Fernando Jaén... Fernando Jaén... presidente eh, de la gestora de festejos... El presidente de la gestora de festejos... ...pues creo que es muy importante... ...igual que es muy importante también... ...el haber hecho un acuerdo con el IMED... ...y que, y que a los atletas el día anterior... den charlas sobre medicina deportiva... ...sobre cómo el atleta debe cuidarse... ...cómo debe de estar... ...los reconocimientos médicos... ...se tiene que hacer antes de hacer una prueba de este tipo... ...de correr 21 kilómetros... Te estás poniendo pues, el corazón y todos los órganos a, a unos límites que si no vas preparado, y si, no si, no tienes el, el, el, si el organismo no es adecuado para que tienes algún problema de corazón, algún problema de riñones o de hígado, pues es bueno saberlo y entonces también este acuerdo que hemos tenido con el IMED medio, con un base de un plan de sostenibilidad para, para que la gente las botellas de, de plástico, vayan a contenedores, que hayan todo el recorrido... No sé, todo este tipo de cosas también os, a los deportistas les atrae. Esto es lo que eh, ofrece la, la edición de este, la 48 edición. Sí, son, o sea, es, es una gestora, novedad, es una novedad, Los entes festeros implicados con música... Poniendo color y diversión al todo el recorrido para hacerlo más ameno. Más ameno, que al corredor le gusta. Le gusta que, que vean que, haya, que se le aplaude, que se le... La empresa adjudicataria de limpieza, poniendo contenedores para hacer una carrera más sí, sostenible. Sí, también para que la gente pueda venir en bicicleta, uh -huh. poner un box de bicicletas. Ah, también. ...para que la gente pues pueda venir en bicicleta... ...que no venga en coche, uh -huh. en fin, un poquito... ...sí, fomentar la movilidad fomentar sostenible... ...fomentar la movilidad sostenible... ...y el Hospital IMED eh, para la Seguridad de la Salud de los Corredores... ...que dónde se haría esa charla... ...eso pues el, las charlas el, el... suelen hacerse en el centro... ...de Congreso... ...de Congreso, que es donde se pone el día anterior... ...donde se dan los dorsales, donde se hace también el stand... ...también de, de, de, de clubes o de, o de organismos... ...que hacen stand de ropa deportiva... ...es siempre la Feria del Corredor... ...que suele estar el día Ajá. anterior... ...estamos también ya desde hace muchos años... ...pues la fiesta que se hace... ...en el Paseo de la Estación para los niños... De, ...que se hacen competiciones... ...que se hacen pruebas... Que es, ...es decir, que se está haciendo cosas... ...poco a poco se van haciendo cosas... ...y creo que eso es lo que ha dado... ...que lleguemos a esos 3.000 participantes... ...y que yo creo que con el tiempo... ...si se va sumando... ...esperemos, la idea sería que en la 40 edición, que sería lo bonito... O en, no, sería en la 50. Perdona, en las bodas de oro de la media maratón, pues consiguiésemos tener esos 5.000 50, participantes. Porque... Pero todavía están un poco lejos, ¿eh? Este sí, año, sí, ¿cómo lejos, van las estamos inscripciones? Lejos. Este estamos año, lejos, sí, ¿Qué esperan? ¿3.500? Estamos llegando ya a estas alturas, que siempre es una época... Han pasado las navidades. Ahora, mm. a partir de digamos de mediados de, fe, de enero de en adelante y de febrero es cuando más la gente más... Sí, la cuesta de De todas maneras, tenemos unos 800 participantes ya, lo que es a nivel nacional, y cerca de 50, 60 participantes de nivel, interna vamos, de nivel internacional, uh -huh. que son de fuera, ¿no? De fuera. De, de, de otros ¿Suelen países. repetir? Eh, sí, tienen... hay mucha gente que suele repetir. Eso Creo que significa... el medio maratón es agradecido. Y... Eso significa que gusta, gusta sobre todo Elche, las palmeras, el recorrido, porque vamos a ver, ustedes transforman la ciudad de Elche en una pista de atletismo, eh, ponen la meta de llegada y salida en el paseo de la estación. Sí. Y el recorrido es toda la ciudad. O sea, el 15 de marzo no habrá quien circule por Elche. Sí, como siempre, todos los años, pues es lo que siempre se dice. Se pide a la gente que es una vez al año... Que aparque el coche. Que, que tenga un poquito de consideración que, que piense un poquito también en la ciudad que esto es una parte importante es una de la fiesta, ciudad la gran fiesta, y es del, una corredor. fiesta de, de, del corredor además es una prueba muy emblemática no solo en Elche porque yo he podido yo viajo por toda España con el, con los atletas a diferentes campeonatos y es una prueba que se conoce es decir esta prueba no es una prueba que que, que la conoce no no se conoce incluso a nivel internacional preguntan mucho ¿que este año qué vais a hacer esto ahí me pregunta mucho la gente ...y es una prueba que tenemos que cuidar también los ciudadanos de Elche... ...también saliendo el ciudadano a la calle y apoyando... ...yo he estado en algunas pruebas que realizan... ...en algunas medias que realizan en otras ciudades... ...y da mucho gusto ver también ciertas ciudades... ...es, es cierto que a lo mejor poblaciones de menos, de menos habitantes que Elche... ...pero es muy bonito ver una ciudad casi completamente en la calle... ...implicada con incluso sillas en, la, en las aceras para ver pasar a los corredores, para animar, para... Es Creo que, que es muy que bonito. Y tiene, tiene que, que ser, ser así porque, quienes nos estén escuchando, si quieren ayudar a estas personas eh, que son el Club de Cardón a hacer ciudad, eh, a conseguir a esos 5.000 participantes, tienen que ser así. Tienen que, que recibir con los brazos abiertos a los a corredores los de la media maratón y mimarla, y mimarla, sí, mimarla sí. como es prueba muy... deportiva. Tengo yo comprobado que, que el hecho de que... Un coche por cualquier cosa, que es muy difícil porque la verdad es que hay muchísimos voluntarios es muy complicado, pero que un coche que se metiese en el circuito o alguien que te monta un, un no, follón eso por, es mala imagen, por sí. una salida y están pasando los corredores, eso crea muy mala imagen porque el corredor lo que más mira es que su integridad esté bien asegurada, protegida claro. y esté muy asegurada, que es lo que se, siempre se trata y creo que, que lo estamos haciendo bien, creo que podemos conseguir. El que vaya Seguro. evolucionando esta prueba, a pesar de que, como digo, es complicado, hay muchísimas pruebas de este calibre, muchísimas, pero bueno, nosotros tenemos que apostar por Elche, que es una ciudad preciosa y que gusta muchísimo cuando viene la gente de fuera. José Valeriano, presidente del Club de Calón de Elche, lo van a conseguir, ¿y sabe por qué? Porque no van a estar solos, les ha demostrado, se han volcado, la ciudad se ha volcado con ustedes. 101.4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 Y antes de despedirnos, vamos con eh, la voz de la cantautora catalana Marina Rosey. una voz suave y muy elegante. A la hora de la mar la kan brudel van mukado, kwam versie en niet brudel. Limanke sed, limanke sed. Kwam versie en vers niet Pues este es eh, una de sus canciones de su último disco, La Voz de Marina Rosé, que hoy cumple años. Y ya terminamos porque quedan solamente cuatro minutos para llegar a las once en punto de la mañana para que esté aquí con todos ustedes en el programa Entre Amigos en las próximas dos horas nuestra compañera Rosa Lucas. La Glorieta se despide como siempre con buena música, sobre todo de cara al fin de semana, un fin de semana, que el tiempo el domingo va a empeorar, eh, según la previsión de Vicente Bordonado, hará frío, pero habrá temporal de levante, pero bueno, tenemos ahí a las fiestas de San Antón que perduran, que son las más antiguas de la ciudad que las hemos conservado pese a todo. Nosotros terminamos con recordando, recordando la década de los 60 porque hoy cumple años eh, Chris Montez, uno de los músicos del rock and roll original, pero no de la década de los 60, sino de los 50, aunque su popularidad comenzó precisamente con este mega éxito, Les Dance, que pasen un buen fin de semana y felicidades a todos los Antonios y Antonias. E en...